Quien antepone el temor a Dios a su conocimiento llegará a sabio, y quien al contrario antepone sus conocimientos al temor a Dios en realidad no sabe nada. Soy Solón, amados. Hijos, en esta oportunidad vamos a dar comienzo al nuevo libro, al cuarto libro de la Torah. Estamos pues comenzando el cuarto libro. Barmibar, número 2. Y la p a r a b r a de esta semana comienza diciendo: Y Hashem habló a Moshe en el desierto de Sinei, en, en el primer día del segundo mes. En el segundo año después de que ellos hubieron salido de la tierra de Egipto. Hay algo interesante en este, en este relato, en este versículo, y es que si escudriñamos la palabra, Observaremos que Hashem ha hablado cientos, cientos de veces. y La Torah generalmente no especifica la fecha. ¿Por qué entonces lo hace aquí? Veamos antes una. Parábola que nos ilustra el punto. Nos va a ilustrar un poco más el punto. Cuenta la historia de un famoso millonario muy conocido por poseer varios rastacielos. Una vasta fortuna y una gran cantidad de empresas importantes. Acababa de divorciarse de una segunda esposa, hija de un gran manate petrolero, quien había Amargado sus días por sus incesantes discusiones, disputas. Él se había divorciado de su primera esposa varios años antes porque ella le había sido infiel. Este millonario No hablaba casi, casi nunca de sus matrimonios. Y cuando un reportero lo acosaba, al respeto, él muy respetuosamente y sutilmente hallaba la forma de para no contestar. Mantenía las fechas de sus casamientos y de sus divorcios en secreto. Y cuando se solicitaba exhibir sus contratos matrimoniales, él negaba poseer cualquier documento semejante. Muchos años más tarde, sus amigos. Se ocurrieron una gran idea. d e p r e s e n t a r una pareja para él. Obviamente, para una persona de su posición, tendría que probar que dicha mujer sería con las condiciones aptas para reunir, unirse a él. muchacha en cuestión estaba empobrecida realmente pero era de noble e s t i l p e y refinado carácter después de que en el millonario hubo investigado y encontrado que todas las afirmaciones hechas hace que la joven la joven dama era cierta, entonces el millonario exclamó, esta vez he encontrado la esposa correcta. Anunciaré públicamente la fecha de la b o d a y ciertamente le daré a él un contrato m a t r i m o n i año. Adiós, José. Muy claro está que d e s p u é s d e crear la humanidad, Hashem. Para decirlo de u n alguna de a manera, se desilusionó de una generación a otra. La generación del, del diluvio se generó. En contra él, y así lo hizo la generación de la dispersión. Debemos de darnos e d cuenta que la t o r a comenta la elevación y caída de estas generaciones, y, y obviamente las subsiguientes generaciones, sin revelar. La fecha exacta. También nos damos cuenta que la Torá no registra en cuanto a las discusiones de la generación de la dispersión, ni cuando las 10 plagas y el, y el ahogo. de los egipcios cuando persiguieron a los s u p e b l o e s No hay ninguna fecha. No obstante, Hashem, en relación a los hijos de Israel, exclamó, ellos son diferentes de la generación previa. Ellos son los hijos de Abraham. Isaac, de a c o b Yo sé que este pueblo me será leal a mí. Con respecto, amado, con respecto a la p a la, a c de esta semana, la Torah en Bamibar, 1-1, capítulo 1, versículo 1, Especifica la fecha y el lugar preciso. Así que este paso demuestra que el pueblo judío fue escogido por h a s h e m de todas las naciones. Esta nación escogida por h a s h e m tuvo que esperar siete semanas. Óyese bien, siete semanas de su salida de Egipto para ser santificado por la entrega de las tablas de la ley y la t o r a Siete semanas. Número siete. Muchos. Saben que los números en la escritura a menudo representan conceptos. El número t r 3 se refiere a los elementos del pacto, Hashem y la Torah, Israel y el lugar prometido. La s tierra s de Israel. El Israel es la nación que se convierte en el pueblo de Hashem. El número c u a 4 representa la cantidad, pero la calidad completa, como la frase. Cuatro rincones de la tierra que implica el mundo entero. Siete representa la santidad. Ocho representa nuevos comienzos. El diez implica la totalidad como en, en los diez mandamientos. Me gustaría en este estudio, me gustaría que viéramos brevemente el significado del número 40. A la luz de la escritura de Israel. Todos sabemos que las lluvias del diluvio de duraron 40 días y 40 noches. Nuestro Moshe Rabenón duró 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. En las, dos, en las dos oportunidades que subió. También hemos estudiado y, hemos, y sabemos que los Mené e Israel estuvieron 40 años en el desierto y que fue al final del año 40 que entraron a las tierras prometidas. Los hijos de Abraham, b e i s a c y de Jacob. Y también, y también sabemos que nuestro amado Yeshua, nuestro r e b é Yeshua, ayunó 40 días en el asiento de Judea. Entonces, en la Escritura, leemos en De Evaím 29, 29, 2 v i s c e Moisés fue llamado a todo Israel y le dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Hashem ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de, de, de a l b a ó n Y a todo su siervo, y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron v u e l t o s ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Hashem nos ha dado corazón para entender, m i ojo para ver, ni oído. Para oír, y yo、oh, os he traído c u años r e n t a a en el desierto. Vuestro vestido no se ha envejecido sobre, vuestro, sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis. Vino mi Silda para que supiera que yo soy Hashem, vuestro Elohim. Así dice, pues, del pronómeno de Bahín, 29, 2 al 6. Con este, con este pasaje podemos apreciar que al final, De los c u años r e n t a a en el desierto, que finalmente Israel entendió por, por qué todas estas cosas han tomado lugar. Y dice la tradición judía que un hombre de cuarenta obtiene entendimiento. Podemos apreciar, obviamente, que el número 40 es muy importante. Muy importante en la actualidad. Y claro, como hemos apreciado, este número tiene que ver con momentos críticos, ya sean en la vida de una persona. Persona o en la vida de la nación que Hashem escogió para poner su nombre, Israel. Y claro, y claro también cada vez que encontramos el número 40 en la clase de Hashem, el significado profundo es que estamos ascendiendo. de un nivel a otro s más alto. Quise tomar estos significados. También hemos librado a una fecha de mucha re relevancia para el judío y tiene que ver con con Jerusalén. El día 16 de mayo del, del año 2007, el calendario bíblico 28 de d i c i e m b r e del año 5667, se, se celebró el 40 aniversario de Jerusalén. A la fecha de hoy, este, el próximo viernes, este, o sea, hoy, realmente, el viernes 22 de mayo del 2020, del 2020 se e s t á cumpliendo pues ya 53 años. Y quiero hacer una connotación. Porque, con respecto a, a este aniversario, a esta fecha, a consecuencia de la guerra del año 1948, Jerusalén quedó dividida, dividida en dos partes. Jerusalén Oriental en manos del Reino de Jordania y Jerusalén Occidental en manos del Estado de Israel. La parte oriental de Jerusalén fue conquistada por Iber en el año 1967 durante la Guerra de los Seis Días. El 12 de marzo de 1968, el gobierno israelí proclamó el día 28 de Iyar como el f e r i a d o Día de Jerusalén. El 23 de marzo de 1998, el Parlamento de Israel La General a s s t aprobó la ley que consagraba a Israel como Día Nacional de Israel. La luz a c i ó No n quise pasar por alto, realmente, este día tan especial como lo es el aniversario. Mi m u e r t a amada es muy recordada, la Ciudad Santa, también conocida como la Ciudad Dorada, como lo es Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la Ciudad Santa, donde se batalla, Continuamente una guerra por la paz. s e r u s a l é n capital de Israel, por la cual debemos estar orando sin cesar, orando porque es una guerra espiritual, una lucha espiritual. La porción correspondiente, amados, para esta. semana nos habla algo parecido está escrito lo siguiente a donar y habló a moisés en el desierto de sin é i en la tienda del encuentro el día primero del segundo el año segundo de la salida de Egipto, les dijo, haced el censo de toda la comunidad de los egaritas por clanes y por familia, contando los nombres de todos los varones, uno por uno. Ahí estaréis es, tú y Aarón. a todos los, los de 20 años para arriba, a todos los que puedan, pueden salir a la guerra por cuerpo de ejército. Me llama la atención una frase que se repite 14 veces en esta pasada. Y h e y la palabra a todos los que pueden salir a la guerra. Miremos con detenimiento este aspecto interesante de la parásita, para que le saquemos el mejor provecho posible. Dentro del orden, Que el Eterno maneja para su pueblo, a través d e e s t e s c e n s o que Él manda que se haga, observamos que le da importancia a quienes, a los guerreros. Hoy, hoy por hoy, el Eterno le da importancia, mucha importancia a aquellos. Guerreros, guerreros espirituales que se enfrentan a la hueste del mal a través del de a l m a más poderosa que existe. Y ese a l m a se llama Tefila, o r a z i ó n Cuando vemos con tristeza, como en muchas comunidades, Julia, Se desecha la guerra espiritual. ¿Por qué? Por considerar que esas son costumbres, evangélicas, cristianas. Pero cuando vemos que personas que antes eran verdaderos cristianos,、eh, guerreros Hoy en el judaísmo están convertidas en, una man, en, una, en unas mansas palomas. Y cuando vemos los estragos que en nuestra comunidad, en nuestras comunidades, c u b i a n los estragos que hace Hasatán. a causa precisamente de que de la falta de resistencia que se ofrece ante sus artimañas y ataques en la pareja de esta semana podemos encontrar soluciones a todo esto poniendo en práctica lo que aprendemos Que el Teno sea, que el Teno sea ayudándonos a través de su rua, a cada vez, para que después de esta enseñanza nos despertemos del estalgo de, de, de en el que andamos y nos pongamos en p i e El pie de guerra frente a nuestro común enemigo. Y que en cada, y que en cada comunidad judía se levanten ejércitos de guerreros que no se dejen r e b a t a r las bendiciones. Que nuestro Elohim nos ha dado. Acordémonos que una de las maneras que más utiliza el actual para referirse al Eterno es Adonai Sebaot. Adonai Sebaot. Adonai de los ejércitos. Si es el l a m a r a los ejércitos, s q u i e h e c e que t i e n e a su mando guerreros? ¿Y dónde están esos guerreros? Somos d o s amados. Muchos argumentarán fácilmente que se refiere a los, a los ejércitos salitarios. Pero si hacemos un, hacemos un paseo por las escrituras, nos daremos cuenta que también se refiere al ejército de g e n a l que él quiere que seamos nosotros. Y no nos, conform, no nos vamos a conformar, y no nos conformaremos únicamente. Un ser guerrero del montón. El Eterno necesita en cada época, usted bien, hermano, necesita en cada época guerrero s que estén dispuestos a pasar al frente de batalla, a liderar sobre cada comunidad, a comandar. en propio cuerpo de ejército. Es necesario que nos apropiemos de las armas espirituales que el Eterno nos ha dado y combatir contra enemigos para proteger nuestra familia. en nuestras comunidades. Entendamos que la guerra no nos la ha declarado el enemigo a cada uno de nosotros individualmente. La guerra es contra todos nosotros como pueblo del Eterno. Y como pueblo debemos organizarnos. Por ejemplo, el ejemplo nos da, nos lo da el eterno, en la forma como nos ordena que acampemos alrededor de las tiendas de reunión, según como está escrito en número 22, capítulo 2. Va a decir 1 a 32. Ahí está. La forma como el Eterno nos ordena cómo debemos de acampar. Esa formación, amado, no era al, al azar. Era la manera como e d u i n creía que nos cuidáramos los unos a los otros. Pensemos que si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él, s e hemos guerreros, debe ser una de nuestras virtudes, de una de nuestras virtudes, si es que creemos imitados a Él. Como dice s h e m o t 15:3, a d o n a e es. varón de guerra, además s u n o m b r e Amén. Muchos caemos en la comunidad a pensar de, a pensar a que nada tenemos que hacer nosotros, que todo lo hace él. Tenemos q e p e n s a m o s y caemos en esa comunidad. No. Eso le toca a él, a nuestro padre. Otros podemos pensar que eso de la guerra era para el tiempo de la conquista del Canaán. No hemos caído en cuenta de la guerra espiritual que se, que se libra. a nuestro alrededor. El código real, el pacto renovado, el v i e j alarzado, encontramos muchos pasajes que nos invitan a, liber a liberar la guerra que nos ha declarado enemigo. Debemos ser conscientes que no podemos luchar en nuestra fuerza. Que para la guerra espiritual utilizamos los poderes, las armas y las herramientas que nos ha dado. Vayamos a la palabra para que veamos. Para que veamos que lo que yo estoy diciendo. Vayamos a Colosense 1, 29. 9 q u e dice? Por esto precisamente trabajo, luchando p o r la fuerza del Mesías que actúa poderosamente en mí. Busquemos ahora Efesios 6, 10 al 13. Dice, Por lo demás, fortaleceo en el Señor, en la fuerza de su poder, el vestido de las a l m a s de Adonai para poder resistir a la asesinta c del Satán. Porque nuestra lucha no es, no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los, las potestades, r contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, t o m a r las armas de Adonai para que podáis resistir en el b i e malo, y después de haber e n c i e n d d o todo, mantenerlo firme. Amén. Para poder predicar la verdad y que e s t a penetre, tenemos que hacer uso de la vieja e s p i r t u a l amada. Si no, no vamos a poder predicar, no, no vamos a poder llegar sin palabras. p o los Sérgio i uno dice, quiero que sepáis qué dura lucha estoy sosteniendo por vosotros y por, y por los de la obisfea y por todos los que no me han visto personalmente, para que sus corazones reciban ánimo y unidos íntimamente en el amor alcance en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del mis, mis, misterio de Adonai en el cual están ocultos todo lo tesoro de la Y de la ciencia. Os digo esto para que nadie os seduca con discursos caprichosos. Amén. Amén. En, la sacrada, en las Sagradas Escrituras n l a sagradas s e tenemos claridad acerca hacia q u i e n está enfilada. las armas enemigas. Vayamos a Apocalipsis 12, Revelación 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es Israel, y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Lo que guarda los mandamientos de Adonai y mantiene el testimonio de Yeshua. p l Así b r a a que, a así que, si í que, s tú no, es, no, no te crees, padre Israel, si tú no guardas los mandamientos de Eterno que están Ordenado en la Torah. Si no crees en Yeshua, como dice la Escritura, si no cumples estas tres condiciones, amado, entonces, tranquilo, no tengas problema. La guerra del enemigo no se va contra ti. Tranquilo. No te preocupes. ¿Por qué? Porque tú estás sin saberlo, peleando a su favor. Amados, ustedes se han preguntado alguna vez, o si lo saben, a r a l o a s h lo que significa Israel. La palabra de Israel significa el que pelea al lado de la u n i ó Pensemos, meditemos en todo esto y s i m o n o s cuenta de qué lado estamos peleando. Nada de raro tiene que estemos en el ejército equivocado. Pero qué bueno que en la c t u a d a d aprendemos que no siempre estaremos en guerra. t e n d r á n tiempos mejores, amado. Estamos esperando tiempos mejores después de esta pandemia. Miquel 4, 1 dice: sucederá en días futuros que el monte de la casa d e a d o n a l sea asentado, asentado. en la cima de los montes y se, al, se alzará por encima de, de las colinas y afluirán a él los pueblos, acudirán naciones numerosas y dirán, venid, subamos al monte de Adonai, a la casa de Elohim, de Descor. Para que Él nos enseñe sus caminos, nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión se andará en la Torah, vamos a hacer. Y de Jerusalén, la palabra de Donald. Él juzgará entre el p u e b l o numerosos y corregirá a las naciones poderosas. Forjarán ellas sus espadas en azador, azadones y su lanza en podadera. No brandirán más espada nación contra nación, ni se a l i s t a r á n más para la guerra. Se sentarán, se sentarán. 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 n g は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、は、私たちは、私は、私たちは、たち サバーシャロー、サバーシャロー。